de que este programa Euskal Música también lo puedes volver a escuchar, lo puedes volver a sintonizar Tanto el sábado como el domingo en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde En el mismo día del 100.8 de la FM Berriozar y Ratia Pero eso sí, en repetición Y ya sabes que este programa en cuanto concluye el jueves lo subimos a las redes sociales Lo subimos a facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia Para que tú lo puedas volver a escuchar El día que más te guste, a la hora que más quieras. Aparte de escuchar el programa Euskal Música, también tienes las noticias más destacadas, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, los videoclips y temas musicales. Todo ello en facebook.com barra Música Berriozar y Ratia. Durante estos próximos 90 minutos, en esta nueva edición de Euskal Música... Escucharemos, entre otros, a la formación de Mendillorri. A Unchape con su primer trabajo discográfico, Moskorta, el Rebeldeak. También escucharemos el EP que ha editado la formación de Caldacao, Nikaos, con cuatro temas. Y también escucharemos a la banda Eratu, banda de Ondarroa, Agurain y Gasteiz. Y escucharemos el nuevo trabajo discográfico para la formación de Iruña, Lenda, Caris, Muertos. El jueves pasado escuchábamos un adelanto, el álbum salió el pasado viernes día 12, cicatriz en la Matrix y el sábado 13 lo presentaron en la sala central de Iruña junto a la formación de Wilti Brigad También por supuesto escucharemos más música como Guda Dancha o que entre otros Y hoy tendremos la visita a los estudios de berriozar y Ratia en el programa de Úscal Música de la formación de Iruña Brigada Improductiva Ya que mañana viernes, a partir de las 8 de la tarde, con entrada gratuita, estarán presentando su nuevo larga duración Gato por Niebre en la sala central de Iruña, junto a la banda Jare Pavel. Hoy estarán por aquí, para Euskal Música, para presentarnos ese nuevo larga duración Gato por Niebre, para hablarnos de ese concierto presentación de mañana viernes en la sala central de Iruña. Para hablarnos de su trayectoria musical, para hablarnos de cómo han realizado este nuevo larga duración. En definitiva, para hablar de Brigada Improductiva. Será eso de las 7 menos 10 aproximadamente, cuando los tengamos por aquí, por los estudios de Barrio Cervirratia, por Euskal Música. Esta banda de duña, Brigada Improductiva, que mañana por fin sale a la venta lo que es su nuevo larga duración, Gato por Liebre.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 Y si os parece, vamos a arrancar el programa de hoy de Úscar Música y lo vamos a hacer con Moscorta Rebelde a que es el título del primer trabajo discográfico que también es el título del segundo corte de un disco en el que los de Mendi Yorri, Aun Chape, máximo exponente de la emergente punk Skadena Farroa, nos presentan con nueve canciones, todas íntegramente en euskera en los que también se habla de calle, nacionalismo, juventud, nos encontramos ante una temática variada caracterizada principalmente por la música agresiva, ocasionada por los ritmos rápidos donde predomina el punk e incluso el hoy acompañado de ska y con los eh, vientos de metal siempre presentes y, y cobrando gran importancia en sus composiciones y la característica de contar tanto con voz masculina como femenina ofreciendo una mezcla contundente y bailable, además el disco cuenta con las colaboraciones de yulen del Valle de la formación de Raylet en Avery Garay Tessigná con coros de yulen Urra y Unai Sunset Sergio Elía el teclado en el tema Rude Boy y Indica y Alites de Zartacoca en Moscorroac, la única versión del disco perteneciente a la formación Dublin Boys. Así que nos vamos a quedar con este primer larga duración de esta formación de Mendi Yorri. Ellos se hacen llamar chape y del álbum Moscorta el Rebeldeac, primer trabajo discográfico, te vamos a extraer los temas adicionales. Askatasuna y Moskorroak Con esta formación con Aunchape Comenzamos el programa de hoy De Euskal Musical. Música Música de los temas incluidos en lo que es el primer larga duración para esta formación de Mendiorri, una formación joven, se hacen llamar Aunchape, el álbum Moscorta, el Rebeldeak, lo que escuchabas los temas Askatasuna y Moscorroak. Y de Aunchape nos vamos a ir con eh, la formación de Arratia y ni caos que tienen un EP de cuatro temas bajo el nombre de Etchanda, un EP grabado en los estudios Fidelena entre mayo y octubre del 2015. La banda está compuesta actualmente por Ugaich Pachi, Leox, Odei, Mintegi y Amaya Nos vamos a centrar pues en este EP de 4 temas Y de él te vamos a extraer los temas Milaka, Begi y Sugea eta Belea Fuerza y contundencia la que has podido escuchar en este EP de cuatro temas de esta formación de Galdaka o Ni Kaos. Ahí estaban sonando dos de esos cuatro temas, el tema Milaka Begui y Sugea et Abelea. Y nos vamos ahora hasta finales del 2010, ya que Aitor Aguirre, Batería, Joseba Luzuriaga, Bajo y Coros y Unai Olalde a la guitarra y a la voz crearon la banda Eratu. Estos músicos de Ondarrua, Agurain y Gasteiz habían pilotado anteriormente bandas tales como Laia, Shasta, Sortus... Otubo Caspi, entre otras formaciones y en este Power trío han encontrado la oportunidad para trabajar todos aquellos estilos que aman y sacan a la palestra los temas que les preocupan Eratu, tal y como su nombre define, es una banda trabajadora que quiere construir y ha vivido una gran evolución desde que en 2011 publicarán el trabajo Eratu, Ispilu y, y Luna ha sido grabado en el estudio Iga Indiusurvil con Ari Charregui a los mandos, el resultado está muy cuidado y reafirma el trabajo hecho con anterioridad por el trío para dar acabado ...todas las canciones... ...Edatu... ...tiene mucho de metal... ...de rock y de pop... ...o de cuidadas melodías... ...la banda está abierta a trabajar... ...y dar a la canción... ...todos aquellos estilos... ...que ésta requiera... ...muestra de ello... ...es que casi todas las canciones... ...concentran un amalgama... ...de estilos y sonidos... ...las bases metaleras... ...son habituales... ...y suponen parte importante... ...del tronco... ...que sujeta las canciones... ...además... Las letras más allá de los tópicos son locales y, a su vez, universales. Problemáticas que sacan a la luz sentimientos encontrados en reflexiones que parten de textos de Eduardo Galeano y Joseba Sarrión en Día por una parte y de reflexiones de Miren Amuriza y Gochón Barandirán por otra. Así es como se define esta formación. El Atu, lo dicho, que comenzó a finales del 2010 con su primer larga duración. Nos vamos a quedar con este nuevo álbum, VIDEA, y de él te vamos a extraer los temas El de unasasu y Berdinyak desberdinyak Sonando dos de los temas incluidos en el nuevo larga duración de esta formación de Ondarroa, Agurain y Gasteix, Eratu, los temas, el Eldunasazu y Berdignac, Desberdignac, de su nuevo larga duración BDAB. Y de Era tú nos venimos para Iruña, nos venimos con una banda leyenda, Caris Muertos. El álbum salió el pasado viernes 12 de febrero, Cicatriz en la Matrix. El sábado 13 lo presentaron en la Sala Central junto a la formación de Guilty Brigade. Son 15 canciones, como viene siendo habitual en la trayectoria musical de esta banda de Iruña, temas cortos nos rondan, el minuto y medio, dos minutos, pero en ese minuto y medio y dos minutos, que más o menos, lo dicho, duran las canciones, lo dicen todos. Caña, fuerza y mala hostia. Son Lena Caris Muertos desde Iruña, nos quedamos con los temas y sin embargo te quiero y es potacerdo Desahuciado y despechado, atrincherado, en mi adosado armados todos los dientes, esperando ante el juzgado Diez botellas de butano, flotan en la piscina Flotan en gasolina, al baño María Soltero y sin compromiso social Salado como el fantasma del paraíso fiscal A dios y a banqueros, vamos a jugar He pillado la dinamita, en que va ¡Explosión! ¡Mañanera! ¡Cinco peros! ¡No hay que vera! berore Con mi galancico resistiré al inversor Con mis gafas de dolce y gafana disparo a la pasma Han caído tres maderos y dos de la plataforma Ejecución hipotecaria, me hace falta otra raya A los perros les echaría Pero esta mañana están en la peluquería Yo solo quería casa, carro y mujer Yo quería ser como tú, joder No explosión, mañana Cinco perros, no hay que peda No explosión abó el amor me abandono mi mujer por culpa del embargo de bajo santander se acabó el amor me abandono mi mujer por culpa del embargo de banco santander embarrado de amor cuando ya me dejó me dio solo un arrajo y sin embargo te quiero y sin embargo te quiero y sin embargo te quiero y sin embargo te quiero y sin embargo Bote quiero te quiero y cine mago te quiero y cine mago te quiero y cine mago te quiero Se levanta de la cama. Oh my god. Oh my god. En ese estado levantamiento no te pueden ver. Te lazas a la cama, cuidado que ahí te ver. Manejada y resaca todas a la vez. El efecto Titanic está van a aparecer. Endiosado y al la sombra de tu vieja. Has arvomitado. Endiosado y al barrado oyes a tu madre gritar. Es puta hacerlo. tu madre gritar ¡Espota cerdo! ¡Espota cerdo! ¿Y quién lo va a limpiar? ¡Espota cerdo! ¡Espota cerdo! ¿Y quién lo limpiará? ¡Espota Pues ahí estaban sonando la formación de Iruña Lenda Caris Muertos que vuelven a la carga con este nuevo álbum Cicatriz en la Matrix. 15 canciones y aparte un DVD. Y de Lendacaris Muertos nos vamos con lo que es el nuevo larga duración para Guda Dancha. Guda Dancha una banda que no perdió la oportunidad de tocar en directo la Astenagushia del 2012 en Bilbo aunque faltasen escasas semanas para preparar las canciones de ese festival. En septiembre ganaron el concurso musical organizado por Gastelecu de verango para festejar el décimo aniversario. La banda va en progreso, los conciertos siguen su marcha y en 2014 lanzan un crowdfunding para grabar y autoditar su primer disco. El año y ta 2015 más allá de conciertos será un año emotivo ganaron dos premios el musicarrilla que les aportó un sitio en el festival Urka Rock y el concurso Leya Pop Rock donde ganaron el premio Leyoaco Udalam Mientras ocurre todo esto, van finiquetando las canciones y grabación de este segundo larga duración. Un álbum, La Barra de Erchean, grabado en los estudios Euridía de Bilbo en otoño del 2015. Este álbum, La Barra de Erchean, su segundo disco, es muy eléctrico, donde los márgenes del ska, reggae y de la música negra se van fundiendo en los diferentes fondos cortes Nos vamos a quedar pues con dos de los temas incluidos en este segundo larga duración para esta banda, para Aguda Dancha, los temas Paradiso Fatsuan y Eranchun Batembilan. Tu quería honetan el ez da Sentimiento que está dando Anaina gustaría en que ya darme empean a ochaquishil ba Beste este me de ya darse con Ser tu al bienonda peta, e siarembes tal vean, llega a quien sin tendirá, yaure torquizuni que está, miseriale luce al de los demás Incluidos en este segundo larga duración para esta banda para Guda Dancha, Ander basañez al saxofón, John basañez a la trompeta, Araín Belaza a la voz, Iker Maguregui a la batería, voz, percusión y coros, John Maguregui a la guitarra y Xavi Torralba al bajo. Guda Dancha con el álbum La Barraren Ercian. Y nos vamos con un poquito de cachondeo, nos vamos con un poquito de alegría, nos vamos con la formación Se una banda que vuelve a las pistas de baile y no de cualquier manera, vuelven con el mejor disco que han hecho nunca, así por lo menos lo confirma el título del disco que publican con la plataforma Bomberenea eKingshan. La verdad es que tiene muchas posibilidades de que así sea, debido a que la experiencia adquirida a lo largo de sus años de trayectoria se ve reflejada en las canciones de este nuevo larga duración. En la cotidianidad de su prisma crítico y sarcástico, los temas tratados son diversos y se puede decir que no se salva nadie. Sirva de ejemplo la canción Johnny rockari cuya Diana son las personas que anteponen el culto al cuerpo. Un álbum que contiene 10 temas, ya salió hace unos meses, bajo el sello discográfico de Bomberinea e Kinchak, y lo que vamos a escuchar son los temas titulados Costa la Costa y Working Class. pesu biko en el nuevo trabajo discográfico para esta formación para Se el álbum Eñóis, Eguindugún, Discorik Onena. Y de Se Satec nos vamos a ir con una banda. Mañana viernes día 19 de febrero, a partir de las 8 de la tarde, lo presentan en la sala central de Iruña, junto a Jarel Babel. Hablamos de la formación de Iruña, Brigada Improductiva, que regresa al panorama musical con nuevo trabajo discográfico Gato por Liebre. Hoy están aquí, en los estudios de Berriozar y Ratia en Euskal Música, para presentar nos este nuevo larga duración para hablar un poquito de la trayectoria musical de la banda de los conciertos de ese concierto especial que van a hacer mañana, ya que va a ser el primer concierto, lo van a hacer en casa en Iruña y además va a ser la presentación oficial de ese nuevo trabajo discográfico. Mañana lo podremos escuchar en directo hoy aquí en Euskal Musika en Berriozar y Ratia, lo vamos a poder escuchar por primera vez y además con la banda Brigada Improductiva. Burua galtzen dut zuri ezker Iraganeko amodien ajea Negiak estaltzen berri zede Tabalpara el izon elkatuko gara Ezurrakunkiturik azean bara Bidaiarekin agortu soldata gli anni mango zara. secco gaste salla salla un menda gli anni cambe da cia cascare energia mai scatta salla un menda io un vecchio io lasci gli anni mondo rasa Godassego hena bada bisuko bidea il cartu è singhia il cartuda bada bisuko Mitslatei, ez stehe da nur. zehar, talent nago ich will getanago, zur erwibabea, horgitukoho, sayao menda. Bringe an die ganze mein da ziel, kataskade in menda. Bio nar. You last me yeah Mundo rasa mi danra ho elah Para di suco viviré Andiasoda El carto es el cartuda Para di suco viviré Para di suco O vive era el cactus el cactus Paraíso como vivea Paraíso como vivea es uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para Brigada improductiva Una formación que acaban de editar lo que es Este nuevo Larga Duración Gato por Liebre Y que mañana viernes lo estarán presentando Aquí cerquita en la sala central de Iruña Para hablar de este nuevo trabajo De los conciertos, de la trayectoria musical Tenemos en el programa Euskal Música de Berriozar Y Ratia a dos de los componentes de la banda A Javi y Álvaro Arracha León, buenas tardes Arracha, Arracha buenas tardes. Eh, buenas. Para comenzar, eh, Brigada Improductiva Ya banda importante en la música De aquí, una maqueta Dos discos, eh, pero vamos a comenzar Hablando si os parece un poquito de los inicios de la cuando se forma? ¿Cómo se forma? ¿Cómo fueron esos inicios de Brigada Improductiva? Bueno, pues un poco Brigada Improductiva al uso de los grupos, así un poco a nivel Nobel empiezas con tus colegas y así, se nos empezó a ir un poco las manos, Brigada Improductiva, grupo que le gusta pegar eh, pocos palos y tocar mucho y, y nada, haciendo versiones y así. Y bueno, pues eh, nos gustaba mucho la música de del nivel de, de escape de la pulquería y fuimos un poco eh, dándole a esos temas y, y joder, que, que parece que, que funcionaba nos gustaba mucho mucho tocar y hemos tocado mucho hasta que ya decidimos eh, darle un poco más formato al grupo. Y, y el grupo, pues, eh, con el, la primera maqueta y el primer disco, tiró mucho por el folk y el ska. Mm. Y, y, bueno, luego ya hablaremos de, de lo que ha sido el nuevo disco. Eso pero... es porque veo que del anterior disco a este hay muchos cambios en lo que se refiere a la música, Eso ¿no? Es. Sí, bueno, eh, ya habrás visto que, que no está el violinista. Bueno, versión de... sección de vientos hemos eh, cambiado. Pero, bueno, el mismo espíritu que teníamos, como decías, desde, desde el principio, ¿no?, mm. eh, Al final somos gente que no ha estado más que en esta banda, bueno, quitando charangas y este tipo de cosas, ¿no? Pero en bandas de rock o este tipo de cosas todos partimos casi de cero y, bueno, al final es algo... Brigada siempre ha sido algo que, que lo hemos cuidado con mucho cariño, ¿no? Porque ha sido algo que, que hemos eh, germinado desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la ilusión sigue estando, como mm -hmm. al principio. Eh, a la formación le disteis el nombre de Brigada Improductiva. ¿Cómo surge este nombre? Sí. ¿Alguna noche así especial, algún día de...? Sí, bueno, el nombre, bueno, pues éramos... Nos definen pocos, somos un poco desastre. Somos un poco desastre, ¿no? <risa> Hace poco, el otro día comentábamos, ¿no?, que, que todavía seguimos haciendo alarde del nombre, ¿no? Nos preguntaban por por cómo había sido el tema de la composición en el disco, ¿no? Y, y bueno, pues empezamos a finales de 2014, pero podríamos decir que los últimos cuatro meses se... Eh, la producción musical supuso el 60%, o sea que, bueno, siempre todo para el último momento, pero bueno, somos gente de trabajar con, con presión. Uh -huh. sí. eh, ¿Habéis tenido cambios en la formación a lo largo de estos años, desde 2007, que es cuando comenzasteis, uh -huh. hasta este nuevo trabajo? Eh, contarnos un poquito esos cambios. Sí, bueno, pues el grupo tuvo... Eh, ese impas cuando el violinista teclista eh, segunda voz principal del grupo eh, Dani jugaega un papel importante en el grupo y, y bueno ese, pues por causas de curro y demás eh, se tuvo que marcharse y bueno, eso fue un punto de inflexión importante, pero no menos importante fue también la salida de los dos vientos, tanto trompetado como trombón de, de la banda, entonces bueno eh, primero tocó pues eh, darle fuerza a las nuevas incorporaciones, ver si si queríamos continuar y bueno, eh, la gente que entró le dio nuevos aires al grupo eh, sacamos ilusión de pues bueno, pues de dónde conseguimos sacarla y luego ya fue ese siguiente paso de meterse en un proyecto musical como es un nuevo disco que el que tiene un grupo sabe sabe lo que cuesta y... En cuanto a influencias musicales a la hora de sacar adelante este proyecto, ¿algún grupo os influyó en este estilo de música? ¿Algún grupo de referencia por aquí o por fuera, por ejemplo? Pues mira, si directamente es que yo creo que más al principio, ¿no? Como decía Javi que te pueden influir pues van influir bandas, ¿no? Pues como más del tipo ska rock, eh como podía ser Escape o, o bueno, más tirando otros palos como la pulquería o como fue aquí hace tiempo Escalaria, ¿no? Eh, yo creo que ya o sea, intentamos un poquito con este disco hemos intentado un poquito eh Crear un sonido eh, más nuestro, ¿no? Más eh, como nos parecía a nosotros que tenían que ser las cosas, ¿no? Al final, bueno, pues, eh, yo como siempre digo, hay canciones interesantes, pero el estilo al final, pues simplemente es el, el apellido que lleva, ¿no? Pero mientras sean temas eh, que digan algo, ¿no? Esto, pues vamos a estar eh, convencidos de lo que hacemos. Porque no os habéis centrado únicamente en un estilo, ¿no? Tenéis varios estilos musicales en este nuevo trabajo. Sí, claro. Eh, bueno, por esa parte, antes teníamos incluso más eh, estilos que tocábamos, eh, ahora sí que eh, un poco lo que ha dicho Álvaro, hemos querido centrarlo un poco más. Al final, eh, ese aire que te daba la música folk eh, te habría mucho el abanico, bueno, pues eh, eh, nos han comentado que, que eso era una característica de Brigada y bueno, hemos querido ahora centrarla un poco más, centrarnos en el, en el rock ska, Eh, ska rock, canciones más rock canciones un poco eh, pop bueno, pues al final eh, te vas a esos estilos pero al final lo importante pues eso, son esas canciones como has dicho, al cambiar de al bueno dejar lo que es el violín os habéis centrado un poquito más en un grupo digamos así, entre comillas, más cañero sí, bueno bueno <risa> Sí, hombre, no sé si más cañero, pero bueno, las canciones eh, sí que nos han, hemos intentado que se fuesen más cañeras o más redondas o con más potencia desde el principio hasta el final, ¿no? Eh, nos hemos atrevido con un tema instrumental que abre el disco, ¿no? Que bueno, eh, también ha sido un poco pues esa conjunción de, de cosas de que ha venido gente nueva que, que nos apetecía, ¿no? De decir, mira, somos un grupo, venimos de ser un grupo instrumental, ¿no? Que siempre le hemos dado mucha importancia, entonces, bueno... Pues sí, lo que dices, se contundencia las canciones y, y fuerza, ¿no? Uh -huh. eh, una banda que durante esta trayectoria tiene diversos reconocimientos, según he leído. Diversos premios, contarnos un poquito. <risa> bueno, sí, al final... Eh... Siempre es algo bonito como empieza una banda en la que pues tienes mucha ilusión en participar en bastantes concursos. Eh, tuvimos un segundo premio en los eh, premios del concurso de encuentros a nivel del gobierno de Navarra. Eh, también salimos por Aragón y participamos en algún concurso en Zaragoza. Y bueno, la verdad es que, que es más eh, ilusiones y la forma que tiene un grupo Nobel de, de sacarse un poco las castañas, ganar algo de dinero para poder invertirlo otra vez en el grupo y bueno, pues la verdad es que esa etapa fue fue muy bonita y la recordamos con ilusión, ahora toca pues pues demostrarlo la verdad. Mm -hmm. Eh, tenéis ya una maqueta, un disco que salió en el 2012, si no mal recuerdo, bajo el nombre de Manos arriba y eh, contarnos un poquito por encima <coughs> qué tal la aceptación ante el público tuvieron esa maqueta y ese disco. Bueno, pues eh, estamos muy contentos, eh, se ha movido mucha gente, eh, gente que no conocíamos, gente que venía a los conciertos y por primera vez eh, no eran amigos de, ¿no? Y bueno, luego nos ha permitido pues salir eh, por, bueno, fuera de aquí de Navarra también, hemos estado Eh, con artistas en ruta tocando pues en eh, Madrid estuvimos eh, en en Segovia estuvimos eh, bueno eh, La Rioja también uh -huh. Zaragoza Zaragoza entonces bueno pues eh, lo que te permitió un primer disco pues es eso eh, darte a conocer a gente a público que no que no es tu público directo digamos uh -huh. Y tres años más tarde ya llegáis con este álbum Gato por Llebre. ¿Cómo fue un, proceso, un poquito el proceso de grabación del disco? ¿Cuánto tiempo estuvisteis? Bueno, un poco en la línea del de que ha dicho Álvaro, de ese, esa improductividad que nos caracteriza, pues bueno, al final yo creo que le pasa a todos los grupos. Eh, se ha centrado mucho en esta recta final, la verdad. Eh, nos decantamos grabar con en Sonido 21 con, con Javi San Martín Y, y bueno pues eh, si preguntas a cualquiera del grupo yo creo que estamos todos muy contentos eh, eh, con javier ha sido un placer trabajar porque nos ha enseñado muchas cosas nos ha eh, dado bastante claridad en muchos asuntos que pues que a, al final vienen bien que te que te aclaren y, y bueno si que un poco bálbaro comentars el tema de producción y demás sí bueno nos ha puesto javier listo en alto no y <risa> Bueno, ha sido un disco que se ha mimado más el tema de las bases, eh, lo que decía antes, un sonido más, un, un sonido identificativo ¿no? de brigada improductiva, eh, en ese sentido se ha cuidado muchísimo las canciones desde el principio, todas las líneas eh, de voz, eh, tendemos a hacer un rock bastante melódico, eh, bueno, buscando un poco ese... Esa esencia igual que también detestamos, ¿no?, de, del pop o de estas cosas, pero joder, que, que, que es interesante. Eh, esas Yo por lo menos tiendo mucho a, a ese rock melódico, a esas eh, líneas de vientos muy melódicas, ¿no?, que, que al final se te quedan ahí en la cabeza y no, no salen, ¿no? Eh, ¿Habéis tenido colaboraciones en el disco, en lo que se refiere a la música y en lo que se refiere también al diseño gráfico? Bueno, lo que se refiere a la, a la música, así que le pedimos que nos echase una mano Sabi eh, Solano, de S. Nebelcha. ha colaborado con la Triki y, y cantando en una canción del disco, eh, Susene Anne. Y, y bueno, el, lo que sí que nos animamos fue con una versión que la hemos eh, puesto como bonus track en el, en el disco y bueno, es un tema bastante conocido de, de barricada y bueno, pues sí que nos apetecía poco también por lo que decía la letra y, y porque es una canción que nos gusta a todos bastante en general, eh, pues eh, utilizarla, sí. Y hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos eh, 12 temas? Bueno, es una temática que, que bueno se centra bastante en lo social en lo político social podríamos decir hemos tocado temas que bueno han pasado tres años desde el anterior disco tres años y medio y bueno han pasado muchas cosas eh, vemos que cada vez vamos a peor eh, la situación no es muy esperanzadora y bueno eh, tenemos un sentimiento de rabia pero a la vez un sentimiento de bueno a la mesa de condena ¿no? a, hacia ese Hacia esa situación no pero bueno por otra parte eh, queremos eh, motivar o sacar esa, esa ese resorte no de la gente para que, que bueno que, que, piense un poco, que ¿no? piensen un poquito en lo que lo que está pasando también hay temas que son más introspectivos eh, como puede ser ojos de topo o como animales no cosas que queríamos sacar y bueno al final es lo que que ha salido. Y brigada en productiva, ¿quién es la persona encargada de las letras de las canciones? ¿Cómo tratáis un poquito los temas para plasmarlos, digámoslo así, en la música festiva que hacéis? Bueno, lo que es la, el mayor peso compositivo lo tiene Álvaro, aquí en mi de derecha. En eh, lo musical, en la producción, pues lleva el, prácticamente el peso de, de las canciones. En la letra, eh, pues está la cosa más repartida, pero bueno, cada cada uno pues le da un poco su enfoque, aunque sí que es verdad que, que también lo hemos comentado algo eh, antes, Eh, hemos mimado mucho el tema de las letras porque mm. se están diciendo cosas y realidades muy crudas muy muy actuales y, y hemos tenido mucho cuidado sí. eh, Tres años han dado para mucho, ¿no? Para preparar estos 12 temas <risa> Han dado pero mucho, pero bueno tengo, como te decía antes eh, flash, mira a finales de 2014 teníamos dos temas, y si no me equivoco, montaus. Final de verano podía estar la mitad del disco, pero es que la otra mitad, que era lo gordo, <risa> ha venido los últimos cuatro meses, ¿eh? Entonces, bueno, pues hemos andado... Pero bueno, es que si no nos poníamos una fecha, no salía. Sí, sí. <risa> es que siempre pasa igual. El disco lleva por título Gato por Liebre. ¿Por qué este nombre al disco? ¿Tiene algún significado especial? Bueno, eh... Tiene muchos significados, cada uno le va a dar un poco el suyo, eh... Creemos que la situación que estamos viviendo eh, eh, implica un poco eso, que el, el que nos están dando gato por liebre. Desde muchos sectores eh, políticos eh, se nos está vendiendo una cosa y, y luego es otra. Entonces, por un lado, nos apetecía un poco destacar ese, ese mensaje. Hay una canción del disco que se llama Simplemente Indiferente eh, que un poco eh, anima un poco a, a que le des una vuelta a que, que nos están vendiendo entiendo y ese mensaje pues eh, al grupo pues le, le, le apetecía un poco destacar y según habéis comentado este disco es el disco con un resultado más definido enérgico y contundente según he leído por ahí y <risa> Sí, está, estamos muy satisfechos yo creo que todos los miembros del grupo están muy estamos satisfechos ¿no? del, del resultado eh, que vamos pensamos que iba a ser menos y, y, y nos hemos quedado muy satisfechos de, de tanto como suena tanto como son los temas tanto como es la música y eh, Para nosotros es, bueno, lo que queríamos hacer. Eh, pues si os parece, antes de hablar de los conciertos, de los directos, vamos a escuchar un tema del disco. ¿Cuál os gustaría que la gente escuchase? ¿Cuál es, digamos, el tema de referencia de este segundo trabajo? <risa> lo de siempre. Bueno, igual, por tema de actualidad, eh, yo creo que podríamos escuchar Trileros, eh, que también es un poco una una crítica... Una sátira, ¿no? Casi. Una porque... sátira... Pues bastante cañera de, de lo que está pasando y que está pasando hoy mismo con todo el tema de la corrupción y yo creo que puede ser eh, interesante escucharlo así. el docente es un burocracia del poder reparto comisiones a mis socios también que no se queden su pastel platicar con influencias prevaricación serán las malas lenguas digo yo Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo con Javier y Álvaro de la formación Brigada en productiva en el programa Euskal Música de Berriozaro y Ratia. Eh, vamos a meternos a hablar, si os parece, de los directos. ¿Qué repertorio vais a tener para presentar el disco? ¿Vais a incluir los 12 temas de este nuevo disco? ¿Vais a ir intercalando algún tema del disco anterior? Bueno, eh, todavía no se puede revelar, ¿no? Que me faltan unas horas. No, pues, eh, obviamente... Eh, Vamos a tocar canciones de este disco La mayoría, por supuesto Y algún tema del anterior, por supuesto, que quedará también eh, Mañana comenzáis a presentar el disco en directo Lo hacéis en casa, en la sala central de Iruña Junto a la formación Jare, Jare Babel Jare Babel, eh, sí Jare Babel, eh, ¿Qué nos vamos a encontrar en este arranque? ¿Alguna sorpresa? Bueno, ¿verdad? es un concierto que tenemos muchísima ilusión Estamos ya con las ganas eh, Hacía tiempo que no tocábamos en Iruña Fue eh, En un sitio además como el central ¿no?, que, que hemos visto conciertos y aquello es brutal en ti bueno eh, que te voy a decir van a venir la gente que, que, que te lleva pidiendo que toques desde hace mucho tiempo entonces bueno pues es un concierto como hemos preparado con mimo y, y si sí, habrá una super, alguna sorpresa habrá alguna colaboración si se puede decir lo dejamos colocamos el... en el aire ¿eh? lo lo <risa> <risa> Eh, aparte del concierto de mañana Veo que tenéis ya bastantes fechas ¿no? A corto o largo plazo para presentar el disco Sí, sí. Eh, bueno, hemos intentado pues que, que la presentación del disco vaya un poco arropada por unas fechas eh, también para, para un poco recompensa al trabajo que al final llevas varios varios meses sin tocar y la verdad es que nos apetece mucho. Entonces, pues desde el central luego nos pasamos ya eh, a un par de salicas de, de Aragón, en Huesca y Sabiñanigo, Y lo ya tenemos eh pues alguna fecha cerrada pues en eh, País Vasco como en Solasti, eh Lorrio, luego el Goibar Gastéis, bueno, haremos ahí algún uh -huh. concierto por allá. Eh, aparte del lo que es el disco que habéis sacado, eh, tenéis un videoclip del tema Cero Víctimas. Eh, contarnos un poquito dónde fue grabado, cuánto tiempo estuvisteis eh, en lo que fue la grabación del de videoclip. Sí, bueno, ha sido el tema que ha abierto, el adelanto, como adelanto, ¿no?, del, del disco, eh, el primer plato, ¿no?, que iba a escuchar a la gente que nos sigue, y bueno, nada, es, es un básicamente es un videoclip eh, de nosotros tocando, eh, estamos en el, en el Sonido 21, uh -huh. y bueno, también se grabaron algunas tomas de, de ensayos, eh, bueno, es un poco eh, que refleje, bueno, ese... Pues, eh, La, nuestro, nuestro día a día no en la grabación o nuestro día a día en un ensayo bueno algo más puro ¿no? que clásico videoclip si sí. también nos apetecía un poco que bueno ya que habíamos cambiado un poco de componentes eh, hacer un videoclip es pues, un poco más sencillo eh, también las fechas eh, pues eh, todo se, se iba adelantando y no tampoco teníamos mucho tiempo queríamos hacer algo sencillo pues de un tema que, que nos ha gustado mucho eh, como decíais al principio de la entrevista lleváis desde 2007 como Brigada en productiva eh, os acordáis del primer concierto que disteis? <risa> wow. Mira, te diremos que... Estábamos cuatro, ¿no? 2017, <risa> yo creo que 2005... Sí, porque, los... claro, al final lo que es la banda tal cual, empezamos uh -huh. en 2007, antes pues hacíamos lo que podíamos, la verdad. Bueno, tocando versiones y, y nada, pasándonoslo bien, ¿eh? Sí, no sí. No como ahora. Pues el primer concierto que estaba Javi Álvaro encima del escenario. Sí, sí, la sí, cosa ha sí, sí. cambiado mucho, tocamos delante de, de, de amigos, pues eh, al final versiones, la gente pues se subía a cantar con nosotros, yo creo que el primer concierto de todos los grupos tiene que ser necesariamente algo así, la verdad es que cambio mucho la ahora vida. sois más serios ¿no? bueno <risa> lo intentamos aunque no lo conseguir pero, mm -hmm. pero bueno, sí. eh, dos discos y los dos autoproducidos producidos mm -hmm. eh, no queréis entrar con ningún sello de momento estáis bien así lo queréis hacer todos vosotros Bueno, en el tema discográfico, eh, en la producción discográfica, digamos que, bueno, no es que no hayamos querido entrar, tampoco nos han entrado, entonces, bueno, estamos cómodos así como, como estamos, al final tienes eh, máxima libertad en ese sentido de hacer lo que te dé la gana, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido estamos muy muy cómodos con lo que hemos hecho. Eh, sí. De los 12 temas que se incluyen personalmente, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que ahora decís, pues me quedo con este? Bueno, yo creo que depende un poco de, de cada persona, al final eh, somos seis en el grupo y cada uno tira un poco para un palo. Hay, hay tres o cuatro temas que, que están francamente bien y que, que bueno hemos intentado poner en primera línea el disco, eh, porque bueno al final... pues trata temas muy muy actuales y, y han quedado canciones muy redondas. Pero en general, no sé, Álvaro, que te parece, pero yo creo que el disco está bastante compensado y yo creo que cada uno te va a decir una cosa, sí. Son muy diferentes sí los temas, no no es que haya no sé, eh, como dice Javi, cada cada uno te diremos un tema diferente y, y seguro que si le preguntas a otra persona te dirá otros cinco diferentes. Eh, ¿qué ha sido para Brigada improductiva eh, lo mejor y lo peor hasta la fecha en estos años que lleváis? Hombre, a lo mejor... Eh, y, y si estamos aquí hoy y estaremos eh, mañana en el central... Es, es por la gente, o sea... Al final... Eh, lo que te hace seguir un poco en esta movida... Que son muchas horas, mucho dinero invertido... Y es, es no sé... Esa, ese comentario es pues, de un concierto de alguien que le, le esté molando tu música... Y, y le esté molando lo que estás haciendo... Yo creo que eso en general... Eh, es lo mejor y, y subirse a un escenario pues es que siempre es una pasada ¿Mm? la verdad ¿y de qué forma se puede conseguir el disco? Pues eh, está en plataformas digitales y en a bueno partir a, a partir de mañana sale el CD físico que uh -huh. est lo estaremos eh, distribuyendo ahí mismo en el concierto. Sí, luego lo podrá adquirir eh, todo el que quiera en, en las tiendas, eh, bueno, pues típicas tiendas como el eh, habituales, uh -huh. eh, Elcar, NAC... Donde ¿Y quiera. los demás componentes de la banda son? Pues eh, Héctor, Héctor Navarro está la batería, Héctor Fernández está al bajo y bueno, luego está la sección de vientos, Asir Ardai, trompeta, Mario Pérez, trombón. Y veo que bueno habéis traído guitarra, así que si os parece, antes de que nos toquéis algún tema, vamos a escuchar otro de los temas que se incluyen en este nuevo trabajo. Perfecto. Mientras estáis preparándoos, ¿qué tema os gustaría ahora? Perfecto. Eh, vamos, vamos a Simplemente igual Vamos con Simplemente indiferente Enciendes esa tele Que lleva a otro mundo A otra dimensión Miles de programas Que desvían tu atención Historias que emocionan Que no son más que modas Para entretener Víctimas reales Que no volverás a saber Tras esa portada Infiernos que se escapan A tu condición comprendiste porque tú sí fuque no hambre y miseria destruyen la quimera de la igualdad parecen condenados a vivir sin dignidad piensas que la suerte divide hasta sociedad quién es o Preguntate quen gana en esta partida Dime quien hay detrás Que tira de los hilos y te hace obediente Tira de los hilos y te hace obediente Si el mundo marcha de atrás Y no quiere mirar Lo que mantiene su par Es tu pasividad Si el dinero y el poder Corrompen las verdades Entonces revelate Lo vamos a cambiar Inyecta un miedo, supieno un vacunante contra la adversión. Para controlar tu mente y tu imaginación, para que no pienses que habrá otra solución. ¿Dónde está la paz? Que apaga tus sentidos y de nada. Y el poder, corrompen la Aplaudieron aca en occidente Te han inoculado la versión Que no deja que pienses Quien es el culpable de tu simple mente indiferente Quieren que no cambies, que concurres un lenguaje Y que traguen sus mentiras Como hiciste tantas veces antes Quieren atraparte en su mundo miserable Dime quién es el culpable de Eta, la lazo, que apaga tus sentidos y te paraliza Basta ya, te escucha, tu simplemente indiferente Simplemente indiferente Si el mundo marcha atrás y no quiere mirar Lo que mantiene su par es tu pasividad Si el dinero y el poder corrompen la verdad en Entonces... ¡Vamos a cambiar! ¡Lo vamos a ¡Libérate! Simplemente indiferente es otro de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para Brigada Improductiva. Ya tenemos a Javier y Álvaro ya preparados. Para, pues, eh, para que nos deleiten con algunos de los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico en formato acústico. Van cantando los muchachos, vienen por la carretera So recuerdos no quedan lejos Van cantando pa' que llueva Y que disfruto la tierra Ver sus sonrisas no tiene precio Pero un golpe sacudió tu corazón Por la sierra se han oído tres disparos Tu hermano ha salido Y ya temes lo peor No entiendes por qué les están buscando Justicia Verdad Reparación Justicia El día va a Cuéntame ¿Qué sucedió? quien manipula sin pedir perdón, no te avergüences. Cuéntamelo que la memoria salga del cajón. Vi más correr tu cara cansada de ver el sufrimiento de un triste tiempo pero el que apretó el gatillo se oculta tras el poder bajo aquel silencio siempre discreto se cruzan las miradas entre tú y el matador cada día duele más ese silencio Escuecen las heridas de un tiempo desgarrador Todavía laten fuerte en tu pecho Justicia Verdad Reparación Justicia Eguia Aitor Mena CuéntameQu sucedió? quien manipula sin pedir perdón No te avergüences Cuéntamelo que la memoria salga del cajón Justicia verdad Reparación Cuéntame qué sucedió? Justicia, verdad Reparación. Cuéntame que sucedió. Cuéntame, Dime que tu memoria, mi memoria. Cuéntame cómo fue? Pues con este tema en acústico que nos han traído dos de los componentes de Brigada Improductiva, Javier y Álvaro, pues vamos a ir terminando lo que es la entrevista. Eh, comentaros que mañana, a partir de las 8 de la tarde, en la sala central de Iruña, estarán junto a hare Babel, primeros serán ellos, y luego tendremos pues la puesta en largo de lo que es este nuevo trabajo discográfico de Brigada Improductiva. Javier, Álvaro, Álvaro, Javier, gracias por haber venido. Gracias a ti. Gracias, eh, suerte con el disco, que todo salga bien mañana. Nos esperemos Bien. y ahí nos veremos y que nada y a disfrutar de este segundo trabajo ahí estamos sí. está la entrevista que hemos realizado a dos de los componentes de la formación Brigada Improductiva, más concretamente han estado por aquí por Euskal Música, por Berrio Zariratia, Javier y Álvaro para presentarnos Este nuevo larga duración Gato por Liebre Que mañana a partir de las 8 de la tarde Lo estarán presentando Será el pistoletazo de salida a Quiriruña En la sala central Comentarte también que hemos escuchado A la formación de Mendigyorri A un chape también a Nicaos A Eratu, a Lendacadis Muertos, a Guda Dancha A Sesatec y lo dicho Hemos eh, disfrutado de un par De temas de esta formación De Brigada Improductiva han estado por aquí Javier y Álvaro para hablarnos de la trayectoria Musical de la banda de los directos osende por supuesto este nuevo larga duración titulado Gato por Liebre y de muchas cositas más en definitiva de la formación brigada en productiva y también hemos podido disfrutar de un tema en acústico que nos han deleitado aquí en directo estos dos componentes de la banda Javier y Álvaro y nos vamos a despedir con la formación Caótico recuerda que el 26 de febrero sale a la venta lo que es su nuevo trabajo discográfico nos vamos a quedar con el adelanto y con unas palabras de la banda que no nos pues hablan de lo que va a ser ese nuevo trabajo discográfico de la colaboraciones que va a tener el nuevo disco en definitiva, un poquito de este nuevo larga duración, que lo he dicho, el 26 de febrero saldrá a la venta ¿A nosotros que nos vamos, será hasta dentro de 7 días, a partir de las 6 de la tarde próximo jueves, próximo fin de semana en una nueva edición del programa Euskal Música, hasta entonces, un saludo agur Aopa gente, aquí Caótico para presentaros nuestro último disco, Sindicato del Crimen. Esta vez va a salir con Maldito Records y la verdad es que esperamos veros en más de una fecha que ya está apuntada por ahí. Os vamos a dar un dato técnico. Bueno, pues este disco, así como el anterior, ha sido grabado en los estudios SIGAID de Usurbil. A los mandos han estado pues Jimmy S.A. y Aritza Reggae, igual que D'Arche Collin, que son dos personas que, con las que trabajamos muy a gusto y con las que nos entendemos perfectamente, ¿no? Entonces, eso, hemos estado lavando durante eh, fechas separadas pero durante noviembre y enero y ahora para febrero pues esperemos eso para finales estará ya el disco la caña, para 26 exactamente y esperemos que os guste mucho, ¿no? También nos podemos decir algo, pues si os puede llamar la atención, esta vez han colaborado Death con 2, van a estar ahí con nosotros y también ha estado la, la peña de de Mondra, ¿no? han venido Los Arcada Social soy sí, Arcada Magud Los hermanos de hoy El cantante de Arcada Luego Sala De Dirty Brothers Y de Potes Y de vez También Puntualizar Que han sido eh, Strawberry y, y Peoncux Los sí, que no. han colaborado Un tema ¿no? Gente de la casa Pero bueno Nos vemos en la carretera Un saludo a Yeah La gran mesión